Salvo Sintonía Berriozar y Ratia, Sintonía 100.8 FM Jueves 7 de diciembre del 2020 20 horas 3 minutos, 83 minutos de la tarde Y aquí comienza como cada semana, como cada 7 días El programa Euskal Música Lucita, para compartir todo lo relacionado a la música local ...a la música que se realiza en eus Herria. Programa Euskal Música que también lo vas a poder escuchar el fin de semana... ...tanto el sábado como el domingo en la misma franja horaria de 20 a 21 horas... ...en el mismo dial Berriozal y Rotia 100.8 FM... ...pero eso sí, en difusión en repetición. Y en cuanto a el programa, cada jueves lo subimos a las redes sociales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 Todo ello en facebook.com barra euskalmusica berriozario ratia Y en twitter.com barra euskalmusica fm Además tenemos página en instagram Donde vas a poder ver, donde vas a poder visualizar las fotos Con los grupos y solistas que pasan por aquí por euskalmusica A presentar sus trabajos discográficos Euskalmusica por supuesto también en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Edición de jueves, 10 de diciembre en directo, edición de fin de semana, sábado 12, domingo 13 de diciembre en redifusión, en repetición. En el día de hoy, entre otros, sonará en el nuevo trabajo de Urch, entre comillas, ya que es un recopilatorio con los mejores temas de su discografía. También sonará la formación de Tafaya, Los Lucians... Y por ejemplo, también tenemos por aquí a la formación Noven con su nuevo trabajo, underhalt Kalt. Como esto y mucha música más durante estos próximos 60 minutos, en esta nueva edición de Euskal Música. Cada jueves en directo, cada fin de semana en repetición. Aquí en el 100.8 en Berriozar y gracia entre las 20 21 horas, 8 9 de la tarde. Arrancamos esta nueva edición y lo vamos a hacer con caña, lo vamos a hacer con fuerza, lo vamos a hacer con el tercer trabajo discográfico de la banda de Amurrio y Satefalchua, el álbum amor Amorubisia, un álbum que se ha grabado en sus Trade Records con Egoich Palacios a los Mandos mezclado y masterizado en Silverstar Estudios de Gasteiz por Iker Bengoa un disco en el que han intentado trabajar un poco más su metal particular mezclando diferentes géneros de este estilo tras un largo proceso de composición el álbum llegaría en primavera-verano de este año 2020 hablamos lo dicho del tercer disco de la banda de Amurrio hablamos de Isate Falsua del álbum amor Amurruisia y del Textreme los temas en Ch y sirqua con la colaboración de Igni de la formación chi rain Estamos sonando dos de los temas incluidos en el tercer trabajo discográfico para esta formación de Murrio, para Isate Falsua, el álbum Amur Rubisia y estamos sonando los temas en Chun y Sirkua con la colaboración de Inyi de la formación Chidrain. Y ahora nos vamos a ir con el álbum Bishicha de Kindan Chan, ya que el sello GOR con el permiso de Urch... Pues juntar muchos de sus éxitos, desde el primer al último disco, desde el año 1992 hasta el año 2019. Las audiencias y las cifras de las tiendas digitales han ayudado al sello Gore a seleccionar Esta lista que luego la formación Urch ha dado su aprobación Cinco sellos discográficos GOR, ELKAR, VAGA VIGA, EDG MUSIC Y el propio grupo han puesto las canciones a disposición de este trabajo Son grandes canciones, son grandes temas Como por ejemplo el clásico KAISO O por ejemplo el tema BISHI CHARI KINDAN O el tema ESGAY TU IÑOR GELDI TU Canción que bueno, que ha sido pues popularizada por los sanitarios vascos en la pandemia del COVID-19 nos quedamos con estos dos clásicos de Urch, dentro de ese recopilatorio Visita de los temas Visita de y es Gaitu In York el d 2 Azkoa zaia bada Bada kolortzea Ta eroriz Ikasten bada hoinez Azkaitezan Vamos nuevamente a la formación Urch, más viva que nunca, con este recopilatorio Visita de kindan que el sello GOR, pues con el permiso de Urch, ha tenido el placer de juntar grandes éxitos desde el primer al último disco, desde 1992 hasta el 2019. Ahí estaban los temas Visita de tema que cierra el álbum, o el tema SGAITUÑORSKELDITUKO, un tema pues que los sanitarios vascos Pues se eh, popularizaron con la pandemia de este año del COVID-19 Y de la música de Urch nos vamos hasta Tafaya Nos vamos con los Lucians que regresan con su nuevo trabajo de estudio Segundo disco bajo el título Gure Historia Un disco en el cual se incluyen 8 temas más una intro y una outro Nos quedamos con los dos de los temas Nos quedamos con A Hierro y Fuego Música Ideas ya cambio ¡Penitencia! identidad y adelante con tesor, y es que hombro con hombro vimos nuestra salvación, pues más fuerte es el conjunto que una única actuación, mientras en los ojos brilla determinación, todos juntos gritaremos, ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Avanzan imparables en contemplación La guerra está servida O te callas sola vida Buscando imponer no nos podrán contener No quisieron escuchar a la voz popular Ni les inmutó la protesta pacifista Si te sales del canon Serás un terrorista No sé si a buenas o a malas Pero los van a escuchar otros La formación de Tafaya Los Lucians, con este su segundo trabajo de estudio Gure Historia y los temas A Hierro y Fuego, nos vamos con el nuevo trabajo discográfico de la formación Noggen, el álbum Under Alt, un disco en el cual te puedes encontrar nueve temas donde la grabación y las mezclas han corrido a cargo de Aritz a Reggie, una banda compuesta por Eider, Markel, Alex, Olat y Joaquín, que ahora pues se eh, detienen por delante el reto de defender este álbum Under Alt en directo gira que empezará en el mismo lugar en el que terminó el anterior el teatro Victoria Eugenia de Donosti y nos quedamos pues con este nuevo trabajo discográfico de Noggen, el álbum Under Alt y de él te extraemos los temas Herod y Arte y Gelditu de Na Música yeah And...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 con la banda Lier, que vuelve a la carga con su tercer disco de larga duración Emen, en su Gag Daudé se trata de un proyecto transmedia, que no solo contiene un disco de 14 temas, sino que mediante la música, la ilustración y el audiovisual nos cuenta una historia con el amor, la violencia y la soledad de la mujer, como temas centrales del disco, el proyecto Lier comenzó su andadura en 2015, Lide Hernando ahora cantante y guitarrista del grupo sacó una maqueta en solitario titulada Arraso y Guchi de Morasco el proyecto tardó pocos meses en convertirse en banda y hoy en día son Inigo Acharya a la guitarra y coros, Yoskan Atsuke al bajo y coros y Anderberzosa a la batería los que conforman el cuarteto En 2016 publicaron su primer LP outs y en 2018 Templuak r con el que el grupo emprendió el camino hacia un rock más pesado con tintes stoners. El grupo ofreció casi 100 conciertos presentando su segundo disco tanto en Euskal Herria como en el Estado Español y en varios países europeos. Ahora, como te comentaba anteriormente, regresa con su tercer trabajo de estudio, Emen Erenzugeak Daude. Y de te extraemos los temas Oscar B y Shulobat Geiago. Zerua Oscar -B". Txoria kable elektrikoetan Nire eskua kolor Let's play Mapetan aurkitu Ezingo duzun zelaibatean Duzu bere gortu azai Baina es nadarrai Dak. Daia sieu here dey my ta. Gerturatzen ari Taberna, ikberada nahi dut, zerbait eramana ora Tatu batekin, nitzik ez esan, tazkar jugo da denbora. Sororitateak gelditu zaitun, eskaeri bat hartzera Soroek aldiz ikusi nauten, eskaero baten antzera Horatzeko argi, urtina danik, uste dudan hori bera Idu dipena, izan mazoik, ez eginkan Historiosa cona, duela viejo, tuoba el lur, zuko agora senola, culero baja y chitani tu venta labaneano dola, usted usted reginstinan esa de cobe a ere ez nestar aqiran esa sola, Azkenean ni izango leen hasta guten kayola, si eman, Sonando dos de los temas incluidos Dentro de lo que es el tercer trabajo discográfico Para Líder, el álbum Emen Erenzugeakdaude Ahí estaba sonando los temas Oscar B Y Zulobat Geya Y nos vamos ahora con un grupo De Punk Hoy formado en 2009 en la localidad de Arribizu Hablamos de Alerta Gorriá, ya que a día de hoy tienen publicados tres discos Alerta Gorriá en 2013, Pistia basuan en 2015 Y el más reciente publicado a finales del 2019, Amex Gaisto Viur arte Nos quedamos con este álbum, con este tercer trabajo, Amex Gaisto Viur arte Y de él extraemos los temas Isanaske y Euchi Lagoon whole Se cosapitadanes na fenda. de Alerta Gorriá, ese álbum Amets, Gaistó, Virtua Artea y estaban sonando dos de los temas Isan Aske y Euchi Lagoon con ellos vamos a poner el punto y final a la edición de este jueves 10 de diciembre en directo sábado 12, domingo 13 de diciembre repetición de Euskal Música ya sabes que estamos contigo cada jueves en directo entre las 20 y 21 horas 8 y 9 de la tarde, nueva cita que tienes el fin de semana en repetición de 20 a 21 horas de 8 a 9 de la tarde y cuando quieras a la hora que más te guste Ya sabes que puedes escuchar este y todos los programas de Euskal Música tanto en Facebook, face en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia, como en Twitter, twitter.com barra Euskal Música FM. Recuerda, volvemos dentro de 7 días, no antes recordarte que hemos escuchado a Isate Faltsua, a Urch, a Los Lucians, a Nogen, a Lier y alerta gorria El próximo jueves, 17 de diciembre en directo, sábado 19, domingo 20 de diciembre en repetición, tienes una nueva cita con este tu programa Euskal. Música, 60 minutos, compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Hasta la semana que viene ¡Saludos, sagur uh, uh, uh.